...señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, con Javier Soyano, Javier, ¿eh? muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, hola, hermosos. Hola, hola, ¿Qué te, ¿hago las maletas o, o qué hago? ¿Dónde me escondo? ¿Qué hago, Javier? Ahora ahora te voy a contar, Ay, voy a Dios contar. Mío. ahora que habéis venido de vacaciones, de, ¿eh? de vacaciones. Sí, de vuestra de vacaciones Santa, y, de y vuestras cosas, ahora a lo mejor hay que salir huyendo de verdad. Eh, pues... Yo tengo mi visión crítica de eso, ¿eh? Sí, pero, vamos a hablar. Vamos pero a hablar, pero, pero vamos, vamos, vamos a... A Dart. A, vamos a Dart, eso es. Bueno, como sabéis, eh, eh, y que es el que Dart, Dart cerrado, Dart. Dart. No. Con la mano Entonces, abierta, ¿no? Exacto. Como sabéis, hay muchos, la Tierra está permanentemente, planeta Tierra permanentemente amenazado desde dentro por nosotros y desde fuera por los meteoritos. Pobre gallo. Como ya sabéis, pobre Tierra, ¿no? Ay, pobre con Gaia, que yo en la quiero. Entonces sabéis que hay muchísimo, y de esto hemos hablado en este programa, no hace mucho, esa, esa cantidad de meteoritos que impactan, no digamos a diario, pero bueno, con frecuencia, o muchos que no llegan a impactar porque al entrar en la atmósfera tienen un volumen que eh, la entrada la, en la atmósfera hace que se desintegren y no lleguen a impactar contra la Tierra. Bueno, Pero evidentemente hay otros cuantos, unos cuantos meteoritos por ahí danzando que tienen un volumen suficientemente eh, grande como para al entrar en, en atmósfera terrestre no se desintegran y eso sí que son los que pudieran eh, impactar de hecho lo hay los que los que lo hacen lo, hasta ahora fundamentalmente o, eh, lo han hecho siempre en áreas muy despobladas en zonas muy despobladas de la Tierra y no han tenido mm, repercusiones importantes Incluso algunos en, en el agua que Exactamente, caen. antiguamente se, se sabe de algunos que contribuyeron a este de algunas especies y tal, pero a nosotros nos importan los futuros y sobre todo le importa a la NASA. La NASA está, lleva años ya eh, eh, al principio en conjunción con la agencia europea, con la ESA, pero la, esa, la parte que tenía de contribución pues mm, se bajó del proyecto. No sabemos las causas, me gustaría saberlas porque, bueno, el proyecto es, evidentemente, crear un sistema para que eh, esos, en el futuro, mm, posibles impactos de meteoritos de gran eh, volumen, cuando traspasen, eh, eh, digamos, la mm, zona de protección, por así decirlo, que tenemos en, en, en, en la atmósfera, y no se hayan desintegrado, antes de llegar eh, a impactar contra la tierra eh haya algún sistema preparado para eh, intentar que, eh, que, para no, que, no, que no se produzca ese impacto y defendernos de ese impacto, de ese gran impacto de los meteoritos. Ellos lo han llamado eh, DART, que es eh, la prueba, en español sería la prueba de, a ver, si lo digo, prueba de redireccionamiento de doble asteroide, y está así bautizada porque eh, van a hacer un ensayo general, por decirlo de alguna forma, para oh, entendernos todo, con, con... Un, con, con unos asteroides que se llaman Didi. Didimos en griego significa gemelo y entonces es un, eh, es un gran asteroide eh, que anda por ahí pululando, eh, que tiene 800 metros de diámetro y tiene un, un hermano gemelo pequeñito que se, llama, es Didy, lo, se conoce como Didimos eh, B, y eh, este solo tiene 150 metros de diámetro, pero tiene el suficiente volumen como para eh, traspasar ese, ese, ese eh, umbral de la atmósfera y que no se desintegre del todo y el impacto pueda ser peligroso. Los estudios que ya se llevan haciendo eh, hace tiempo pues, eh, presuponen que el impacto de Didimos contra la tierra sería en octubre de dos mil veintidós del B o de la Exacto, no eh, en van unidos hay, ah, entre uno y el otro, uno es como si fuera la luna del otro, ¿no? uno eh, orbita eh, alrededor del otro y les separa una distancia eh, la de, el dirimos A de dirimos B el grande del pequeño por así decirlo eh, eh, una distancia de 1100 metros, un poco más de un kilómetro ¿no? uh -huh. pero viajan juntos ¿no? es un, eh, un sistema binario de meteoritos como lo conocen los, los científicos, entonces con este eh, meteorito este sistema que se acerca, no que vaya a impactar mejor dicho, vamos a aclarar que pasaría cerca o relativamente muy cerca de la Tierra en octubre de 2022 claro, no se, es que, que la, Na, la NASA utiliza impacto esa palabra, sí, eh, pero quiere decir que, que pasa cerca eh, cerca ese algo menos sí, de, claro. la distancia que hay entre eh, la Tierra y Marte, claro, eh, es en mucha distancia Entonces, no, no hay este, que asustarse este, para eso, nada porque no, no hay ningún no, meteorito no, no va a impactar, conocido va a pasar, que vaya a impactar en el sentido de chocar contra la en el sentido de chocar contra la Tierra ¿no? En octubre de 2022 este sistema no va a impactar, sino va a pasar relativamente cerca en esas distancias que manejan los científicos en el espacio. ¿no? Y entonces, aprovechando que pasa por aquí, van a proceder a una prueba para impactar, mandar una nave, una nave para impactar contra el sistema este binario para que, eh, como prueba, sabiendo que Didimos no va a impactar directamente contra la Tierra, Oye, pero, ya, pero pasa cerca. Ya pueden hacer bien los cálculos. Claro, entonces de lo <risa> que se trata ver? es que si en el futuro realmente si sí hay algún meteorito que sí eh, eh, venga a impactar contra la Tierra y sobrepase ese escudo que, que supone la atmósfera y todavía tenga un volumen importante, ya se hayan hecho pruebas anteriormente para eh, eh, eh, eh, y desintegrar este, este meteorito, este posible eh, objetivo antes de que llegue a la Tierra y suponga un peligro material. DIRIMOS es el eh, objetivo de esta prueba, por, por eso, porque pasa cerca, no va a impactar, pero mm, como pasa más o menos va a estar a mano, por así decirlo, en esas espacios, esos, eh, longitudes siderales, en octubre de 2022, pues lo van a intentar con ello. ¿Y cómo lo van a intentar? Eso es. Bueno, pues... Eh, como decíamos antes en este proyecto chinas, no? estaba la la, estaba, eh, la agencia europea que iba a lanzar previamente eh, otro, o, otra nave, otra nave espacial para tomar una serie de datos y confirmar pues, eh, un montón de cosas, también hacer investigación, por supuesto, pero de esa parte eh, la Agencia Espacial Europea pues se ha, se ha peado del caballo, se ha peado de esta aventura que la están llevando eh, a cabo por parte de eh, tanto la NASA como el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Job Hopkins en Maryland. ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es lanzar una nave, que luego explicaremos un poco las características un poco especiales que tiene esta nave, eh, una nave eh, tripulada, evidentemente, desde la Tierra para impactar contra... La luna de este sistema binario, es decir, de Didimus B, de, de, oh, del planeta pequeñito. Pobrecita. Impactar, eh, ahora os doy los, los datos que los tengo por aquí, creo que son, eh, el impacto sería un impacto de unos, eh, equivalente a media tonelada y eh, a 6 kilómetros, a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. El impacto variaría mínimamente mínimamente lo que es la trayectoria de este sistema binario del sistema de eh, en conjunto lo variaría muy poquito muy poquito, concretamente eh, 0,4 eh, cambiaría la velocidad y, y, la, y, y eh, la orientación de este, de este sistema cambiaría la velocidad del sistema en 0,4 milímetros por segundo una cosa casi imperceptible ¿Qué Pero quiere es, decir es esto? Como estamos, no hablando, claro, como estamos hablando de, de distancias siderales, mm. es decir, es en el tiempo y en, en distancias siderales, ese mínimo impacto, ese mínimo eh, movimiento que oc ocasiona el impacto contra dinimumos, a la larga, en el tiempo y en esas distancias siderales, eh, desplazará lo suficientemente este sistema binario para que no impacte donde supuestamente tendría que implatar, en el, eh, impactar. En el caso de vivimos en ningún sitio porque no tenía un objetivo sí, de impacto, lado. pero eh, eh, esta prueba es determinante y es fundamental para que en Eh, eh, casos eh, eh, eh, futuros, en caso de ocurrir esto esta amenaza de meteoritos hacia la Tierra, que eh, como hemos dicho logren superar la barrera de la atmósfera y sigan siendo de, de importante volumen el, el, desde la Tierra se pueda enviar esta, eh, estas naves espaciales para impactar y desintegrar el eh, meteorito que eh, quiera impactar contra la superficie. Y, y es... De todas formas, la Agencia Espacial Europea se bajó del carro porque hubo un proyecto de una empresa española Dimos Space, eh, se llamaba el proyecto se llamaba Quijote, Quijote. estaba formado por eh, dos eh, sondas eh, se llamaba Cervantes, el proyecto estaba formado por eh, dos sondas que era eh, Quijote y Sancho eh, Sancho como el alocado era el que se iba a estrellar la sonda que se iba a estrellar contra el asteroide y Quijote iba a ver eh, qué sé lo que pasara, pero en el fondo en el fondo la Agencia Espacial Europea de descubrió o llegó a la conclusión, y llegó también la época de recortes, eh, que también ha influido mucho en esto, de que no había tanto riesgo de que impacto, de que pasara de un impacto, de que había eh, necesidades de otras inversiones. Eh, ese lo lo que lo que pasó, no lo que yo digo que, que esto, esto, eh, eh, pero pero bueno, eh, la historia ha demostrado que el último gran impacto de un meteorito sobre la Tierra fue 65 millones de años claro. y no pasa nada, podemos sobrevivir, sobrevivir sí. bueno. pues es el, que el, mi opinión ¿eh? el, el acuerdo se lo realizaron en 2015 la Eh, la Agencia Espacial Europea y la NASA en un eh, proyecto de colaboración que se llamó AIDA y que eh, eran eso un, la, la nave espacial europea que eh, la habían llamado AIM, AIM pues era la que eh, iba a estudiar la composición eh, la órbita de estos de, de Didymos, eh, iban a estudiar también su su luna y luego DART que es la parte que sí se mantiene la parte eh, estadounidense de la NASA que es la que con todos los datos aportados por la nave AIM eh, ya impactaría contra la luna de Didymos para desviar esa, esa trayectoria insistimos, DART D-A-R-T, d -A -R -T, exactamente que lo algunos piensan eh, DART no, no, no, DART, d a -R -T. So, todo lo que viene de ahí es un poquito en oscuro en pero es un... en este caso es DART. clarísimo, pues lo que AIM la, la, la nave por parte europea tenía eh, en ese acuerdo de 2015 tenían pactado eh, que llevaría a cabo eh, iba a estudiar la fuerza del asteroide las propiedades físicas de la superficie uh -huh. eh, y la eh, estructura interna además de medir el efecto sobre la órbita de la luna del, del asteroide de, del, del asteroide más pequeño sobre el asteroide más grande Yo lo que sobre, te quería preguntar Vera, Javier sobre... con el, ese impacto que van a hacer solamente con el al, al, al, dimos pequeñito ¿ya se consigue cambiar todo. Sí, sí porque es un sistema binario, es decir, va el uno junto al otro, no son independientes, es lo que llaman sistema binario, ¿no? No funcionan de la misma manera uno contra el otro y cualquier variación que eh, efectúe uno eh, eh, está vinculado al comportamiento del otro. Uh -huh. Es más fácil impa, parece ser impactar sobre sí, el más el pequeño y variar esa esas esos 0,4 milímetros, esa, esa velocidad retrasarla, variarla eso y variar la trayectoria porque en esas distancias, en esos kilómetros siderales a lo largo de, de, de, de tanta distancia, eso se produce un cambio que en el, en el sitio del impacto es casi inapreciable pero en la larga distancia lleva, que recorren estos asteroides pues se convierten en una desviación lo suficientemente importante para que no impacte donde tenía previsto impactar. Eh, o sea, impactar, no es impactar, impactar es rozar, un poco para que yo ellos eh, ellos eh, hablan de impactar Sí, impactar, sí, pero, o sea, eh, pero bueno, en el fondo si va a seguir el algo mejorito así, claro, y va a haber un cambio se roza un poquito para desviarlo, claro. y se provoca su desvío, ¿no? En claro. cierto modo eh, ellos eh, hablan, se van a poner en medio, que se veía por otro lado y entonces eh, esos 4 eh, milímetros... Esos medio, medio, medio Medio, menos de medio milímetro, 0,4 milímetros por segundo, lo que da como resultado sería un cambio en el periodo lo que ellos llaman el, el periodo orbital de quizás 10 minutos no, no 10 minutos temporales, sino 10 minutos de magnitud física que ellos eh, utilizan en, en, en el espacio ¿no? este lapso, eh, lo que ocurría es que eh, en millones de kilómetros el cambio que se va acumulando poquito a poco, lo que hace es que desvía eh, la trayectoria inicial a, a, eh, y evitando el objetivo El, el punto de impacto donde este asteroide fuera a estrellarse en este cambio sería en un futuro eh, asteroide uh -huh. eh, que, que vendría a impactar con no, la y Tierra es, y con te... esta prueba ¿quieren poner a punto, probar si esto va a ser efectivo y poner a punto y bueno, pues también los americanos como siempre, pregunta, tirarse, eh, el siempre no. llamando la atención. tirarse el moco tirarse el moco lo hemos hecho nosotros lo hemos hecho nosotros en esta primera fase estamos digamos en una fase B creo del, del plan pues ya eh, esto empezó en agosto eh, en 2015 fue este acuerdo luego el uh -huh. acuerdo se deshizo ha empezado digamos en la fase ya de, de, de eh, iniciación De, de objetivos como diseñar y todo esto está, creo que estamos en la fase B estamos en fase B de este proyecto y eh, está valorado está evaluado todo el proyecto en 250 millones de dólares ah, no, no, no, nada, nada, ello, nada, bueno nada. pues en fin. bueno la pregunta Perdona. es da igual en qué punto se impacte del Dimo B o, o hay un punto exacto que les interesa más para hacer pues ese pues hasta desvino. ahí no he llegado yo, claro, es, yo es, es, es que, que no, hace, es no, él, no. Hace, hasta ahí no claro. Yo te, puedo, a, a, yo te puedo... A ver, no, eh, yo te puedo no a hablar? hablar? ¿Qué, ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, qué lo propulsas? ¿Qué gasolina lleva? Cálculos? Voy, los qué cálculos. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos minutos? Bueno, ¿cuántos ahora vamos los americanos. Segundos, ahora me va a ir a ver. Yo. Vamos a ver. Yo te ¿quién? voy a hablar como antiguo... Como, como antiguo. Luego te hago Como malísimo jugador de billar. Luego te hago En mi más revoltosa adolescencia. Te voy a, a hablar como jugador, malísimo jugador de sí, billar. Sí. sí, supongo que depende donde impacte. Para que el rebote, como así diríamos, ¿no? la carambola, porque diríamos el, el, el en el billar, salga para un lado salga para otro. supongo que sí, eso es lo que eh, eh, lo tienen pensado, tenían pensado dónde eh, eh, la parte europea, por dónde abordar ese impacto. Y supongo que la nave que es autopropulsada, pero uh -huh. eh, comandada desde la Tierra, pues eh, impactará en tal sitio, tal sitio, porque lo, lo, lo, lo peor sería es que Tengo impactara... Otra. Tengo y que, otra. Que en vez de desviarla la impulsara claro. con más fuerza hacia la Tierra. Tengo otra. <risa> tengo otra. otra. el presupuesto cuánto es? 250 millones de euros. A 250 ver, millones, millones de, de, dólares. de dólares. Esta es dólares. muy euro Esta es muy importante. 250 millones. Dígame usted, a ver. A ver, parece cual, que estoy aquí esto. es, eso, es algo así como una pasta. Ya puedes soltar sí, la pasta, Bruno, venga, suelta, que tienes mucha. Millones de personas que pueden comer. Sí, ya bueno, puedes yo, yo, la yo, pasta. Ellos todo lo, lo, lo plantean como un sistema De defensa planetaria De, de bueno, de Abla, en vida el de la en caso en el caso última, de esta situación y que esto funcionase salvaría miles de millones Mi última de, pregunta de, de, de, y, siempre, y, jamás, la, y la más y la más importante y la más importante de este día entre, ver, a entre, a entre, qué comillas, entre comillas, entre comillas. Eh, Bruce Willis ha dado su confirmación de que va a pintar el punto de Diana en el Dimos B para Todo esto lo van a comandar desde la Tierra con telescopios, con no sé qué y luego posteriormente, a posteriori, va a haber una nave que se llama ERA, que es la que va a evaluar en tiempo posterior al impacto cómo va a funcionar y cómo ha funcionado, si ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Muy este, bien. Javier este... Sevillano, muchas gracias. Nos vemos mañana, ¿eh? Sí.